Estamos leyendo en el Antiguo Testamento de la Biblia, el libro del profeta Oseas, ahora el capítulo nueve. Castigo de la persistente infidelidad de Israel. Verso primero. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de rameras en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá e f r a í n a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, Ni sus sacrificios le serán gratos. Como pan de enlutados le serán a helios. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de helios para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá. Menfis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata. Y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo. Vinieron los días de la retribución. E Israel lo conocerá. Necio es el profeta. Insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es e f r a í n para con mi Dios. El profeta es el lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo de su corrupción, como en los días de g a b á Ahora se acordará de su iniquidad, Castigará su pecado. Como uvas en el desierto hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor. Se apartaron para v e r g ü e n z a y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de e f r a í n volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos. ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes u s hijos, los quitaré de entre los hombres, porque h ay de ellos también, cuando de ellos me aparte. e f r a í n según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero e f r a í n sacará sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar, Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilegal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. e f r a í n fue herido. Su raíz está seca. No dará más fruto. Aunque engendren, Yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones.